1 Samuel capítulo 29 Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a miles, David y sus hombres iban en la retaguardia con a q u i s Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí todos estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, Despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque, ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo, Vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. m á s a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a a q u i s ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y a q u i s respondió a David y le dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo. Y levantados al amanecer marcha. d Y se levantó David de mañana él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel.